A ib ràdio, full de ruta. La imminent celebració del bicentenari de la independència de Xile ha suposat indirectament una sotregada a la normalitat política i social del país. La petició d'indult als militars condemnats per violar drets humans ha obert la caixa dels trons. La petició l'havien feta a la conferència episcopal de l'Església Catòlica, però el president Sebastián Piñera l'ha refusada. A full de ruta creiem que és un bon moment per fer memòria i recordar les atrocitats comeses per la dictadura de Pinochet. I per això saludem a l'altra banda de l'Atlàntic, el director executiu d'Amnistia Internacional a Xile, Sergio Laurenti. Bon vespre, buenas tardes en Santiago. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo valoren la reacción del presidente Piñera a la petició bueno, de indulto hecha per la Iglesia? Hemos, hemos considerado que és positiva, indudablemente. Eh, pensamos que el president sha ha alineado... Con la opinión pública por un lado, pero primariamente con su obligación esencial de, en nombre del Estado, proteger y promover eh, los derechos humanos. Y el, al negarse a la aplicación de un indulto general, como había sido solicitado, el presidente está cumpliendo con, con una obligación principal en nombre del Estado. De todas maneras parece que tampoco había unanimidad en el gobierno. De hecho el ministro de Defensa ya tenía preparado un plan para proceder a los indultos. ¿En qué consistía esa propuesta? Bien, el, ha habido una discusión sobre las posibilidades de indultos y alternativas uh, a, a, las, a la situación en la que se encuentra un número de oficiales militares que han sido condenados por eh, violaciones graves de derechos humanos a lo largo de muchos años. Esta es una discusión que lleva al menos dos años y que había sido presentada anteriormente al, a la administración de la doctora Michelle Bachelet y también eh, durante la campaña eh, la campaña presidencial. El... Siempre ha habido una gran presión de parte de ciertos estamentos eh, de, de la sociedad chilena que eh, sostienen eh, que las violaciones de derechos humanos fueron un mal menor durante los años terribles de la dictadura del general Pinochet. Ciertamente no es el caso de la posición que tenemos las uh, organizaciones de defensa de derechos humanos, y Amnistía Internacional a lo largo de muchos años ha denunciado la naturaleza grave de estos delitos y el hecho de que por tratarse en la mayor parte de los casos de delitos de lesa humanidad, no, eh, no, eran, eh, no era posible aplicar ninguna prescripción ni amnistía específica. Eh, ha habido una diversidad de, de programas e iniciativas, pero felizmente el mensaje que el presidente envió al país eh, ayer domingo parece ser claro respecto a las intenciones inmediatas del gobierno. De todas maneras, ¿se hubiera atrevido la Iglesia a hacer una petición como esta a un presidente de izquierdas? Eh, probablemente la, la Iglesia católica lo hubiera hecho de todas maneras, en el sentido de que no, no, no me cabe duda que una de las intenciones que la Iglesia eh, at, eh, tiene es la de establecer algunas formas de diálogo para la reconciliación y el acercamiento de una sociedad que está profundamente dividida a partir de las heridas que continúan abiertas desde los tiempos de la dictadura. Eh, pensamos que hubiera sido más positivo que la Iglesia hubiera involucrado en un diálogo previo a todos los actores, tanto en favor como en contra de una iniciativa de esta naturaleza, que posiblemente, eh, y es una oportunidad perdida de debate público acerca de un de un tema tan doloroso para muchísimas personas. La propuesta que la Iglesia presentó ciertamente eh, desde Amnistía Internacional consideramos que no reflejaba adecuadamente las obligaciones internacionales de los, estados, de, de los Estados respecto a los derechos humanos y de las contraídas por Chile en particular. De todas maneras, y eh, creo, creo que esto es importante, habría que subrayar que el número de personas que actualmente cumple condenas con cuestiones relacionadas con la violación de derechos humanos durante la dictadura es, es muy pequeña, ¿no?, si lo comparamos con la cantidad de gente que lleva a infringir esos derechos. En efecto, es, desgraciadamente es muy escasa. En este momento hay alrededor de entre 500 y 600 procesos abiertos, pero solamente han sido condenados y si se encuentran en la cárcel cumpliendo Eh, condena 63 eh, oficiales militares este es un número indudablemente bajo y que además eh, eh, están bajo regímenes especiales en los cuales eh, las condiciones de reclusión no son las mismas que para los eh, que para presos y presas comunes en consecuencia otro de los argumentos que la iglesia puede planteaba en el reclamo a favor de los indultos que que aludía a la situación eh, terrible de las cárceles en Chile, eh, no se aplicaba en este caso. No obstante, creo que el debate alrededor del indulto ha servido también para levantar la atención sobre la dramática situación que viven miles de personas que se encuentran presas en Chile alrededor de 58.000 son es el número de de internas e internas actualmente en el sistema carcelario en Chile que tiene fuertes deficiencias y que Amnistía Internacional ha, ha señalado repetidas veces también. Uh -huh. Y y cómo se ha vivido el debate este debate en el país? ¿Se ha vivido con normalidad o con cierta incomodidad? Eh, creo que es saludable el debate en todo caso eh, evidentemente Eh, no hemos escuchado mucho eh públicamente por parte de aquellos que favorecían. El, la aplicación del indulto, posiblemente porque hubo un, un lobby, un, un cabildeo muy sordo eh, por debajo de, de la discusión pública. Eh, creo que ese es un mérito que las iglesias, tanto la iglesia eh, católica como las, las iglesias evangélicas, han tenido en, en llevar a la, a la palestra un tema que es indudablemente poco popular. Eh, por otra parte, la fuerte presión que hubo eh, por parte de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como de los familiares de las víctimas, ayudó a, a poner en perspectiva apropiada este, esta cuestión. El indulto eh, no fue favorecido por la opinión popular desde el comienzo y evidentemente el gobierno ha hecho bien en escuchar eh, la voz popular. En contra de esta propuesta de la Iglesia, Amnistía Internacional ha presentado 60 propuestas en materia de derechos humanos para celebrar el Bicentenario. No le voy a pedir que me las diga todas, pero sí las más relevantes a su juicio. Bien, quisiera señalar de que en realidad este es un ejercicio que estamos intentando desde hace más de 5 años cuando el, el proceso de, perdón, cuando la carrera presidencial en la que resultó vencedora la doctora Michelle Bachelet se inició, Amnistía Internacional presentó lo que llamamos la agenda de derechos humanos para el bicentenario, que hace 6 años era posiblemente mucho más realizable de lo que es ahora y que consiste en estas 60 iniciativas. Eh, en el momento en que el debate sobre el, sobre el indulto eh, comenzó a, a tomar cuerpo, eh, recuperamos estas iniciativas como una alternativa sugerida para los indultos. Algunas de estas iniciativas pasan por, eh, perdón, todas estas iniciativas pasan por ocho áreas eh, de trabajo, la lucha contra la impunidad, la educación en derechos humanos, los derechos de, de las mujeres y las niñas, la lucha contra la discriminación, el... Eh, el trabajo relacionado con la participación popular en la política. Todos estos son elementos que eh, en Chile, que es un país que todavía tiene una democracia tutelada y que y donde hay graves mmm, problemas de derechos humanos que no, no, no están directamente relacionados eh, con los hechos del pasado, sino que son los nuevos ámbitos de, de los derechos económicos, sociales y culturales, o el trato que reciben las minorías, ya sea nacionales o, o, o de identidad sexual, eh, iniciativas como esta podrían ser eh, viables. Algunas de ellas hablan de la incorporación de de la, de la temática de derechos humanos en la educación pública en también en la educación del personal militar y policial la ratificación de algunos de algunos instrumentos internacionales que chile tiene pendiente cuestiones relacionadas con eh, la discriminación que está en contacto en conjunto con la xenofobia marcando un grave problema de carácter nacional aquí en chile Estas Estas iniciativas buscaban mostrar que para que Chile sea un país decente en materia de derechos humanos, eh, la celebración del Bicentenario podía combinarse con iniciativas constructivas, de esta naturaleza, que no son solo las que se están haciendo eh, para el Bicentenario aquí en Chile, como es eh, la inauguración de monumentos y de obras públicas, sino también algo profundamente eh, moral y profundamente necesario en la vida de la nación. Ya para finalizar, ¿considera que el Estado de Chile sigue en deuda con las víctimas de la represión pinochetista? Sí, ciertamente. Amnistía Internacional considera que es importante que se mantenga la atención sobre los efectos que eh, la dictadura militar ha tenido en Chile. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas, sometidas a esa presión forzada por integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile y también los servicios de seguridad. Y si bien hay avances en relación a los hechos del pasado, todavía hay un eh, un fuerte manto Eh, de potencial impunidad, que lo establece por un lado la ley de amnistía, que es una legislación que protege a, o que se, se estableció para proteger al general Pinochet y a sus cómplices directos, como así también eh, el hecho del de impacto que tiene en la vida de las personas que quedaron detrás, es decir, las, las víctimas, familiares de las víctimas que en muchos casos ven imposibilidad de realizar de, de una realización de, completa de su vida a partir de las consecuencias de esos hechos. Muy bien, pues Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, muchas gracias por atender la gracias llamada ustedes, de BT Radios. Ahí betas